Son reales, son falsos, hoy debatimos sobre ellos, hoy debatimos en la Rosa del Vento sobre la arqueología imposible.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 Expertán, van a ser eh, las 12 pero a las 2 serán 1936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 No ha cambiado absolutamente nada. eh. Los resultados son prácticamente los mismos. ¿eh? Lo uh -huh. que ha habido es un cambio de un partido por otro. ¿eh? Box uh -huh. por Ciudadanos. ¿eh? Pero en el fondo prácticamente los resultados son muy parecidos. eh. Mira, lo, lo que ha cambiado es que si bien si esto ocurre en Austria y el estado o con, de ánimo, con, claro. O Jean Le Pen en, en, en Francia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 Si quisiera, por no, no, no me hagas, no me hagas trampas, porque eh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 No, no, no, no, no, no hagas trampas bueno entonces no cómprate la hoja parroquial o Pero escúchame lo que te quiero de decir no hagas trampas claro, es que escúchame lo que te quiero decir los textos, los textos te es diciendo, algo que escribió un tío Eso es yo un te estoy diciendo que si tú vas a vidós y has estado en vidós claro. eh hay un pasillo maravilloso en el que hay una cronología eh, de reyes sí mm -hmm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 Eh, vas a admitir que cuando dos fuentes aluden a ese mismo tiempo primigenio, al tap -ceti que hablan ellos, eh, en, el que se, en el que hay una época de esplendor, tanto tecnológico no, como no, espiritual, no. Pero pues que una, que tendrá que... algo de realidad, ¿no?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 ¿De Noé? ¿De Noé? Pues no lo sé, no tengo <risa> bueno, el gusto, pues, pero, no, pero, hombre, pero quiero creer no, que no. permíteme que lo no, voy, no voy a ser claro, claro, claro. claro. de No es del... ¿no ¿no una admitir? maniobra de propaganda, una maniobra evidente, de propaganda. Evidente, ¿No te suena un poquito evidente, maniobra de propaganda evidente. para divinizar una autoridad que a lo mejor se puede cuestionar desde abajo? Pero déjame, déjame contra-argumentar, uh, y, y, y es. me parece muy extraño que cuando tú te vas a las leyendas de las civilizaciones... Uh, uh,